Estamos、en comunicación telefónica con Nilda Gómez. ¿Cómo estás, Nilda? Daniel Zambrana te Hola, saluda. Hola, ¿cómo te va, Daniel? ¿Qué decís? Buenos días. Buen día. Bueno, contanos、eh, cómo se están preparando、eh, para esta reinauración g u de la sede, inauración de este espacio、eh, bueno, tan importante como la Dirección de Prevención y Protección Integral de las Víctimas. Sí, la verdad es que,、eh, bueno, en principio, muy, muy emocionado porque es un momento. Porque, bueno, los familiares de las víctimas de la comunidad hemos trabajado durante mucho tiempo en pos de,、eh, de, obviamente de, de estar al lado del que sufre lo mismo que hemos sufrido nosotros y que desgraciadamente ha dejado en, en cada uno de los que formamos Familias por la Vida un, un aprendizaje que tiene que ver con el dolor, con la injusticia, con la impunidad. Y que de alguna manera、eh, deja muy fuerte la, la marca de lo que uno quiere、eh, para el futuro. Es decir, uno quiere que no vuelva a pasar, que, no, que situaciones como las que vivimos nosotros no, no vuelvan a suceder más. Pero si、sí, eh, vuelven a suceder o suceden cosas similares, que haya un lugar donde la gente pueda sentir el acompañamiento que. Por ahí no tuvimos nosotros, ¿no?、Mm. Que la gente no esté sola, que sepa a dónde tiene que reclamar eh, eh, cualquier instancia, cualquier situación que, que tenga, ¿no? A dónde debe recurrir, acompañarlas para hacer un, un, una denuncia,、mm. para todo, todo lo que tenga que ver con, con ese doloroso momento en que uno pasa a ser de una persona. Eh, normal, común,、eh, despreocupada si se quiere de estos temas、uh -huh. y entra en, en, un, en, una, en un cambio absoluto y radical de la vida, ¿no? Y, y la verdad que a veces cuesta muchísimo ese punto. Por eso, bueno,、eh, existiendo la posibilidad de que haya, como, como el, existe acá en José Sepas, ¿no? Muchas mamás que han hecho todo un camino.、Eh, Tiene que ver con la resiliencia, que tiene que ver con la proactividad y con la ayuda a los demás. Nos pareció、eh, que la, la creación de esta dirección de prevención y de protección integrada la víctima era algo necesario en、eh, José Sepaz y, obviamente, también es necesario en todas las,、eh, en todas las comunidades. n o n o s o t r a s creemos que cada comunidad、eh, como que debe hacerse cargo, no hacerse cargo, sino. Tener en cuenta esas madres que han perdido a sus hijos, esos padres que han perdido y que han hecho todo un trabajo, ya te digo, un camino,、eh, preparándose para ayudar al otro. Porque cuando uno puede, cuando uno logra poder pensar en el otro, lo que hace también es levantar una bandera que tiene que ver con nuestros propios muertos, ¿no? mm. nuestros propios chicos. Honrar la vida de ellos, repudiar la injusta muerte. Y、eh, en ese n e trabajo permanente de, de, de que no vuelva a pasar, ¿no? Haciendo, por ejemplo, José de Paz, es, es, para nosotros es un lugar,、eh, primero que es nuestra comunidad, ¿no? Y después, que de todos los lugares, es el, el, el municipio que más ayuda a, a las víctimas, que más sostiene, que más se preocupa por la gente. Y la verdad que eso es,、eh, bueno, se nota y e nota. Se, se puso de manifiesto en la creación de esta dirección, ¿no?、Mm. Y la verdad es que estamos orgullosas, orgullosos, orgullosos de, de, de este día, orgullosos de, de poder estar juntos y, y, y de poder seguir trabajando para un nunca más, ¿no? También tiene que ver con el trabajo que ustedes han hecho. Me parece que、eh, mucho de lo que hoy se concreta en esta dirección tiene que ver con su trabajo sostenido en el municipio de José Cepas y a nivel nacional también, ¿no? planteando、eh, estas cuestiones de, del cuidado de los jóvenes en la nocturnidad, por ejemplo, el tema del de, de, de, de voluntariado que tenían, ¿no? estos llamados al 0800 y、eh, la posibilidad de las denuncias. ¿Han hecho un camino también ustedes? Se, se trajo también a José Paz. José、mm. Paz, el Consejo Deliberante,、eh, la, es el primer municipio que tiene un registro de denuncia.、Mm. Es decir, el primer municipio que、eh, se compromete justamente con esta posibilidad de que los jóvenes tengan una diversión sana, segura、eh, y que no sean mercancía ¿no? para los comerciantes que pueden, este, digamos, que, que puedan no tener escrúpulos. ¿no? Uno no、mm. sabe cómo son, pero. En Capital, por ejemplo, es decir, 800 dio muchísimos resultados porque hay muchísimas clausuras、mm. y hay penas para, o sea, condenas para aquellos empresarios bolcheros i que han、eh, violado la clausura innumerable cantidad de veces. Entonces acá es como que se nota que、eh, existe, existe la, la, digamos, la condena y existe,、eh, El hecho de que la comprensión de que se tiene que cumplir con la normativa.、Mm. Ahora, el resto de los municipios, el, re, el resto de las provincias cuesta un poco más, ¿no?、Mm. Eh, y por eso José de Paz, el hecho de, es como prendió la luz en su noche, ¿no?、Mm. Y de alguna manera dicen: b u e n o a ver,、eh, toda la gente de José de Paz, todos nuestros jóvenes, todos nuestros chicos,、eh, si ven alguna irregularidad, llamen,、mm. porque el municipio se compromete a controlar que esa denuncia. e s t é reflejando una realidad y que esa realidad、eh, desaparezca. Es decir, que hagan,、eh, que logren que esa irregularidad se modifique. Porque no es la idea cerrar、mm. todos los lugares. La idea、mm -hmm. es que los lugares donde nuestros chicos van sean seguros,、claro. estén bien. Esa, esa es toda la, la, digamos, la posibilidad, o sea, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, ¿no? O sea, nadie está en contra de la diversión. Ni que de los lugares se cierren ni que los empresarios ganen, ¿no? Lo único es que cuiden a nuestros chicos, que cumplan con la normativa. Y en eso la verdad que el intendente está muy comprometido, lo que para nosotros es un, un orgullo, porque además es, es, ya te digo, el primer municipio, o sea que es más orgullo todavía, ¿no? Porque eso, la verdad es, a mí me pone... Eh, ya te digo, me enorgullece, pero muchísimo,、mm. muchísimo. No, no, no hay forma de que lo pueda decir de otra manera. c o、claro. no, Y además, porque tiene que ver, como te decía Rochín, que el municipio está respondiendo a un trabajo sostenido que hacen ustedes. El 0800, inclusive, quien atiende, el otro a veces uno llama a un 0800 que se promocionan en, en, en diferentes campañas y se encuentra con que tristemente no atiende nadie o、ah, siempre sí, ocupado. No es v es verdad.、Eh. Bueno, no, y, es verdad no. y en este caso、Nos、están ustedes. Nos pasa a nosotros como víctimas,、mm. ¿eh? Nosotros, eh, hay un programa a nivel de Ciudad de Buenos Aires、sí. y, y de, de salud que vos tenéis un número para llamar y resulta que nunca, nunca te atiende nadie. Entonces,、claro. ante un problema,、eh, los chicos terminan llamando、eh, sobrevivientes o, o familiares, terminan llamando a la ONG porque ese programa de salud que tiene un número、claro. no atiende nadie, ¿no? Entonces, eso es importante. Acá. El 0800 lo atienden familiares,、eh, padres y sobrevivientes, no solamente de Cromañón, sino de Beara. Entonces,、mm. es lo que le da realmente la, eh, digamos, eh, la legitimidad a ese reclamo y a esa denuncia.、Mm. Porque además, llevamos u n control estricto, nosotros hacemos este. Cada, cada mes、eh, nosotros hacemos una estadística、sí. y vamos comparando, ¿no? Es un trabajo bastante interesante porque además tenemos acceso a lo que la fiscalía ha, ha dejado como、um, clausurado y. y y las cómo, cómo se levantan las clausuras.、Sí. Entonces, eso、eh, es importante porque ahí tenemos justamente para corroborar y ver.、Mm. Y además, después la justicia lo que logra es que cuando condena a estos empresarios inescrupulosos que ponen en riesgo la vida de nuestros hijos、ah. a, por, solamente por maximizar beneficio, es decir, por ganar más, cumple una condena y esa condena, en muchos casos, que terminan siendo probation, En ¿no? mm. juicios así rápidos,、mm -hmm. Terminan haciendo los cursos en la ONG, donde, bueno, hay una serie de cosas que son muy fuertes, que tienen que ver con la vida y la muerte,、sí. y, e、eh, l empresario ahí se da cuenta la responsabilidad que tiene justamente él y, y sus ambiciones o no, t e tener los lugares como corresponde para que la muerte, ¿no? No, no, no siga llevándose nuestros chicos.、Sí. La verdad que estamos muy contentos de que se pueda concretar hoy y que se inaugure esta dirección、ah, mira, de, de p r o d u c c i ó n aquí mira, en la radio. Muchas gracias,、eh, muchas gracias y los esperamos que、dale. vengan a visitarnos.、Eh, también quiero decir que, que bueno, hay un equipo, nosotros somos eh, bueno, eh, la, la directora de, de, esa, de este programa, de esta dirección,、uh -huh. de este espacio.、Eh, le falta muy poquitito para recibirse de abogada. También、uh -huh. está Natalia Ranciati, que también está, le faltan muy poquitas materias para recibirse de abogada. así que Tenemos el consultorio jurídico gratuito, así、uh -huh. que eso también es importantísimo que la gente sepa que puede venir acá a consultar、eh, si tiene problemas legales, porque bueno, va a tener、eh, va a poder hablar con Natalia, va a poder hablar con Mónica y también va a poder hablar este, con, conmigo, ¿no?、Claro. En el caso que los necesite.、Uh -huh. Así que eso también es importante. Estamos para las víctimas.、Bien. Estamos para las víctimas y para los familiares. Es, es fundamental. Esa es nuestra i n i c i a t a s í que bueno, vamos a estar dándonos una, una vuelta por allí. Vamos a, nos esperamos, in, nos esperamos con mucho gusto. Y d a l y mantenemos todos estos datos tan importantes, el 800 y la posibilidad de las consultas allí, aquí, siempre presentes en, en el programa y en la radio. Te mandamos un abrazo enorme, Nilda. o t r o para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.